Eh, a nosotros, reitero una vez más, nos parece muy grave que se sigan poniendo millonadas de pesos en, en manejo discrecional de los distintos funcionarios que en vez de ocuparse de arreglar eh, las herramientas que tiene la Municipalidad de Santa Rosa, se preocupan más por alquilar y tercerizar los servicios. Y hasta, hasta en el último boletín oficial, hemos visto que se destinan 4 millones de pesos tercerizando el servicio de limpieza de los bocas de los desagües pluviales cuando siempre lo venía haciendo la Municipalidad de Santa Rosa a través del, del Ente Municipal de Higiene y Salubridad Urbana, con una planificación de limpieza de desagües pluviales.